Lo que nos convoca hoy es tener la verdad, me parece, la posibilidad de darle visibilidad a un reclamo necesario que es cambiar un paradigma cultural en la Argentina que tiene que ver con dejar de delegar en, en, lo, en el mercado privado la posibilidad de generar cultura y de que la cultura se reproduzca y se desarrolle en el tiempo y dándole un verdadero reconocimiento y una visibilidad, como decía antes, a la cultura comunitaria en Argentina. Nuestra expectativa desde Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur y también desde la CTA es eh, la verdad que este espacio siga creciendo, que Pueblos y Cultura se fortalezca, que se sumen muchas más organizaciones, más espacios políticos, que compartan eh, la idea en común, la bandera en común que tenemos, que es la de la cultura comunitaria y poder verdaderamente para el año que viene tener un proyecto de las organizaciones que representa a nivel federal a las organizaciones de arte comunitario. Una de las cosas que más me interesa comunicar es lo que me parece más atípico de esta movida, que es la complejidad de su composición. ¿no? Dentro de este espacio hay un montón de organizaciones y de partidos políticos, gente política, gente independiente, gente de, de, de todo tipo de arte o de gente relacionada a la cultura, que no necesariamente comparten en todo lo que plantean y en todo lo que emprenden, pero sin embargo, como decía antes, lograron encontrar una bandera común y se, digamos, quedaron con el compromiso de trabajar en conjunto y eso me parece fundamental.